Muy buenas tardes a todos, hoy 18 de marzo de 2025 comenzamos la tercera edición de Estación Maratón acá en la FM rock en la cuarta temporada en la Radio Cooperativa de la Ciudad, la 104.7. le recordamos como siempre que es el primer y único programa de radio dedicado al atletismo y al running de manera exclusiva. Mi nombre es Guillermo Gijena, la operación técnica como cada martes Diego Moyano. Hoy una hora antes de lo habitual, a las 19 horas comenzamos Estación Maratón. Por distintas razones vamos a estar... Pero no queríamos dejar de estar compartiendo con ustedes toda la información que tenemos, el calendario y los invitados que tenemos, los llamados y los, invitamos, los invitados que tenemos hoy para contarles todo lo referente a la actividad que tanto nos apasiona en nuestra ciudad y la zona. Nuestros medios de comunicación son los siguientes, en Instagram, estación-maratón y nuestro número de WhatsApp, 2983-53-1486, medios que siempre están abiertos desde el primer programa que hicimos para que nos acerquen inquietudes, para que nos consulten o para que nos sugieran temas para que tratemos acá nuestros micrófonos eh, como les decíamos es el cuarto año que estamos al aire agradecemos mucho a la, a la FM Indie Rock que nos ha abierto las puertas y no, nos toma como parte de la familia de la Indie todos los años y, y como siempre hacemos queremos saludar a nuestros fieles oyentes que nos acompañan desde el primer momento, a Juan Cruz y a Silvana que están ahí escuchando, sintonizando ...desde San Lorenzo al 400... ...un abrazo para ellas y para Camila... ...y para Fausto que están ahí en casa... ...escuchando el programa... ...para Pascual y Luz de Junín de los Andes... ...a Néstor de Zapala y Mauro... ...nuestro amigazo desde Loma Verde... ...y cerquita de Brans, en la provincia de Buenos Aires... ...un abrazo grande... Para, ...para todos ellos que nos acompañan... ...desde un primer momento... ...los temas que trajimos para este tercer programa... ...de la cuarta temporada de Estación Maratón... ...hoy nos va a estar visitando en el estudio... ...Laura Arias... ...integrante del CAS del Fortín Machado... ...el Club de Servicio que nos va a contar acerca de la carrera del 6 de abril que va a estar realizándose en nuestra ciudad. Acá en nuestro estudio vamos a estar charlando acerca de dicho evento. Tenemos resultados del provincial de Pista en Mar del Plata, provincial de mayores que se disputó este fin de semana, donde hubo presencia de tres arroyenses y, y de, de chicos que están en la escuelita municipal eh, que han tenido distintos resultados y unas muy buenas actuaciones, como siempre nos tienen acostumbrados. Vamos a estar hablando de las clasificaciones de, de dicho evento de dicho campeonato, de dicha competencia. Vamos a comentar lo que fue la Dead Race. Este domingo pasado en la Rural, en nuestra ciudad, una competencia totalmente diferente que, que se realizó eh, ahí en la, la Rural de Desarrollo, es la Sociedad Rural, a cargo de Fabián Visconti como principal organizador. Y vamos a estar hablando con por él con, tel, por, él, con él por teléfono, bien digo, para que nos cuente las sensaciones que le quedaron una vez pasado el evento. Seguramente habrá hecho algún balance y nos va a contar todo lo que pasó, todo lo que sintió y lo que dejó la Death Race en la Rural de Tres Arroyos. Un evento diferente con muchísimo trabajo de organización. Realmente eh, lo felicitamos a Fabián por todo el trabajo que hizo, por la logística, por todo lo que armó en el predio de la sociedad rural para que los competidores eh, se acerquen y disfruten de una actividad novedosa llamada OCR, pero que tiene algún punto que ver con el running. este Así que hablaremos con Fabián durante el transcurso del programa. Se viene la reunión anual para armar el calendario deportivo de Tres Arroyos, calendario de competencias de atletismo, de running y de ciclismo. y Vamos a estar comentando acerca de esta reunión que se va a realizar en el día de mañana a las 19.30 en el Polideportivo Municipal. Eh, vamos a comentar los detalles para que todos aquellos interesados en conseguir una fecha dentro del calendario tresarroyense se acerquen a la Dirección de Deportes a reservar su fecha. Y como cada martes tenemos música para acompañar la información que trajimos para compartir con todos ustedes, eh, música para, para acompañar la información, todos los martes traemos algo así que no será la excepción este programa número 3 de la cuarta temporada. Comenzamos de esta manera, acá por la FM rock por la 104.7, el programa número 3 de Estación Maratón.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 Let's go. Ya, Estación Maratón Seguimos en Estación Maratón ahora con nuestra invitada el día de hoy con Laura Arias a quien le agradecemos que se haya acercado al estudio acá de la Indie Rock para conversar acerca del evento que se viene el 6 de abril Se viene la carrera casista, así la denominaron, en primera edición, si no me equivoco. Hola Laura, ¿cómo estás? Gracias por acercarte hasta acá. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. Eh, ¿Sos integrante del cast del club de servicio o sos colaboradora por este evento? Yo soy integrante de Sos de integrante de... del club. Y te pregunto primero acerca del, del funcionamiento del, del club. Eh, ¿Cómo es el funcionamiento de un club de servicio? ¿Hacen reuniones regulares? ¿Tienen subcomisiones que, que adoptan un objetivo y van por el objetivo? ¿Cómo funciona? Eh, nosotros nos reunimos dos veces por mes eh, todos los socios y bueno, ya tenemos eh, eventos que hacemos hace varios años como es que normalmente en abril hacemos una paella después en mayo y en julio el locro patrio Y en octubre, la fiesta de la cerveza. Esos son eventos que están ya, ya instalados, fijos. claro, de hace años. Eh, bueno, y, y eh, va ingresando gente nueva, con nuevas ideas y eso. Bueno, y surgió un poquito esto también de, de hacer esta actividad nueva este eh, como para poder sumar este más fondos y eso. Nosotros todo lo que recaudamos eh, va destinado a todos los colegios, jardines y del distrito, ¿no es cierto? Ah este eh, de los distintos colegios nos van haciendo pedidos de lo que les hace falta material didáctico para deportes lo que sea bueno y nosotros vamos viendo vale. qué es lo que podemos este en lo que los podemos asistir este dentro de eso y después tenemos también la rama juvenil que son los peques el semillero que ellos se dedican a pintar en los en los distintos jardines eh, juegos en, en los patios y eso para para los chicos. Correcto. Este, que yo eso serían los los menores, eh, pero bueno, estamos todos abocados a lo mismo cuando hay que trabajar en alguna actividad nos juntamos todos, Se ch chicos todos. y grandes, sí. Un único equipo. Exacto. Y Laura, eh, ustedes tienen obras así me decís que atienden a jardín, esa escuela Eh, tienen obras eh, fijas durante el año o van surgiendo a medida que la gente se va acercando y le hacen un pedido? El, o tienen no sé, un comedor o un jardín específico al cual ustedes le aportan claro. fijo. Nosotros tenemos eh, jardines que apadrinamos y a Exacto. su vez no me eh la claro, exactamente. Y a su vez eh, todo este colegio o jardín, o sea, de la, toda la de los distintos este Niveles de educación que nos van pidiendo, este eh, vamos dando. A su vez, eh, o sea, la rama que nos nuclea nosotros, que es ACAS, eh, que ahí hacemos escuelas de frontera. Ajá. Eh, ahí ya es, es otra cosa, la abarcamos en todo el país. Pero en sí, nosotros sacan lo particular, lo que se hace, estos eventos, así, es para recaudar para eh, todo lo que es el distrito. Está bien. Es como el Porque ustedes no son un Rotary Ustedes son un club de servicio club de Pero servicio. a su vez tienen un, como una asociación O una confederación claro, que, que nuclea Claro, y entonces eh, Como hay en, en Distintos lugares, en Córdoba En, en Bragados eh, Bueno, en un montón de lugares También después cuando pasan Este, cosa no solo es eh, en el tema de los colegios, cuando ahora con esto de Bahía, por ejemplo, juntamos donaciones, nos encargamos de ir a, a, a como, o sea, en llevarlas, este fin de semana fueron varios de nuestros integrantes, este ayudar a limpiar casas y a, a, a asistir a la gente personalmente, lo que se recaudó acá se entregó en la necesidad que tenía cada uno, después hay chicos que han estado de, de chicos acá en el CASP, Y por cuestiones de estudios huesos se van a Bahía y son chicos que desinteresadamente fueron a trabajar todos estos días y nos ayudaron también en, en repartir las cosas allá y ver de que todo lo que se juntó realmente sí, llegue a destino. a destino a la gente que, uh -huh. que lo necesita. Y un club como el Fortín Machado, como el CAS... Eh, por, por ejemplo, el Rotary tiene una entidad madre a la cual eh, abastecen con algunos porcentajes de ganancia, el CAS también funciona así, claro. con obras más grandes, digamos a nivel más global, podríamos decir. Exactamente, lo que es a nivel nacional que serían las escuelas de frontera. Ah, que ahí ahí nos eh, nucleamos, o sea, todos los CAS todos del país aportan para claro, esas causas. Con nuestras cuotas de socios, eso lo, lo que aportamos nosotros pero lo que se hace en eventos locales queda acá en para el... Para las en obras la, locales. Para las obras locales, para el distrito, bien. todo. Buenísimo, todo. muy importante el trabajo de todos los clubes de servicio. que en Todos, en, sí. Entre desarrollos hay eh, muchísimo, no, hay se trabaja mucho. Y hay actividades que la hacemos en conjunto. El año pasado, este con bueno el tema que es de público conocimiento, de frutillitas, nos juntamos los cuatro clubes, hicimos un bingo y todo lo recaudado fue para frutillitas... Mm. O sea, hay muy buen vínculo entre todos entre los, los clubes. Sí, sí, sí. sí, sí. Eso es, es buenísimo. Porque todos nos dedicamos a lo mismo. Es lo o sea mismo. Es una misma función, más allá de que, que estemos por separados, pero o sea, es título, estamos exacto. Además, estamos en conocimiento. Si uno dona una institución, entonces el otro dona otra. y mm. Como para poder abarcar a todos, porque es mucho realmente lo que se necesita. Sí, sí. Y los clubes todos trabajan bien. Bueno, mi madre pertenecía a la rueda interna del Rotter Club de Desarrollos. Sí. Y los he visto realmente trabajar sí. la rueda interna y sé cómo trabaja el Rotary. y Todos trabajan muy bien y mucho. Nosotros y... nosotros tenemos mucho, mucho apoyo de la comunidad. Siempre mm. que, que hacemos algo ahora con esto, que es algo nuevo, este hemos tenido muy buenas re, eh, respuestas de las empresas y todo. Nos han apoyado en la publicidad para las remeras y en donarnos eh, eh, distintos obsequios o eso para sortear entre los participantes. Eh, eh, todos han Toda la gente que hemos ido a ver, toda nos ha colaborado desinteresadamente. De manera positiva. Sí, sí, muy bien, a, eh, este, apoyando esta nueva iniciativa, ¿verdad? Sí, y eso alienta a trabajar más. Sí, sí, cuando vos tenés una respuesta inmediata de la comunidad, este te, te da ganas de seguir trabajando y nosotros, o sea... En realidad todos tenemos nuestros trabajos por separado y es vamos y donamos nuestro tiempo y con mucho gusto y, y es muy gratificante. Que es muy Exacto. valioso el tiempo. es Tal cual. Es muy valioso para, para aportarlo. siendo eh, Laura, a la carrera específicamente, eh, ¿cómo mm. le surgió la idea de un evento atlético, deportivo y atlético? ¿Cómo, cómo llegaron a incursionar en este evento? Bueno. Eh, Hay, habemos tres integrantes de, del CAS que, que corremos y eso, y bueno, fue un poco mía la iniciativa porque yo arranqué hace dos años recién eh, en esto, y me encantó. ¿Tenés algún grupo eh, de entrenamiento? Eh, sí. Y sí, tenés que mencionarlo. ¿A, <ríe> ¿a qué grupo perteneces? Eh, Fernanda Martínez de ah, Boluja. Fernanda. Sí, Muy bien. Una sí. este Bueno, y arranqué con ella y la verdad que me cambió la vida. Eh, y entonces eh, yo digo, bueno, eso es algo tan lindo poderlo transmitir y poder juntar, después bueno, participamos en todo el grupo en, en una que se hizo en el 2023, este en, eh, la gente de Dona Sangre Ah, Dona Médula, eh, Dona Médula Guillermo Dona Sangre, y Verónica Claro, sí. bueno, y yo digo, qué lindo, porque eso es algo también como muy este poder llegar a eso, bueno, y ya lo empezamos a hablar y Ahí en el club, viste, hay una idea y después, viste, todos te apoyan y estamos trabajando todos, o sea, medio como que uno tira la idea y después salimos todos a trabajar. Y ese día, eh, bueno, o sea lo que es, es mucho trabajo, mucha... Y estamos todos. todos sí, nos es un día de, de mucho nervio. Exacto. Pasa todo rapidísimo. Sí. Cuando querés acordar, pasó. Exacto. Pero es, es Como la grat... primera carrera que corre. Es, que exactamente. Corre bueno. <risas> Uno lo espera con ansias, pero es muy gratificante cuando termina sí. y se ve el resultado. Exacto. Y es, es mucho tiempo. Nosotros estamos trabajando eh, a full desde noviembre del año pasado. Sí. Mm viste eh, este, en conseguir todo en este, la empresa fiscalizadora viste hay muchas cosas atrás mucho trabajo atrás que por ahí no se ve pero bueno que lleva tiempo en verano es como que viste es acá en la ciudad y hay un impasse entonces bueno trabajamos este todo el tiempo para este ahora en abril Este, poder llegar a esto y sí. el tema de, de abril porque bueno, eh, nuestro club nuestro CAS nace en la gesta de Malvinas entonces es para también eh, un poco rendirle honor a nuestros héroes Este, por eso que se eligió el 6 de abril en algún momento el 2 de abril irá a caer domingo. La idea es seguir haciéndola y que sea el primer domingo de abril que ya quede instalado quede instalado la carrera La carrera exactamente. siendo a la parte técnica de la carrera qué distancias eligieron para dos kilómetros para caminantes hmm. después 5 y 10 kilómetros. 5 y 10 kilómetros Exacto. categorías va a tener la, los 5, los 10 sí como va, van a hay generales y después eh, todas las categorías hay cada 5 y cada cada 10 años hay muchas categorías en las dos distancias en las dos distancias y eh, todo o sea los tres primeros de cada categoría todos van a ser premiados Está bien, muy bien. Y, y carreras para chicos, van a agregar. Y, y ahí en, están la, en, eso. Y, en los sí. chicos que haya presente, ahí sí, se Buenísimo, va a hacer. Y ya, eh. ya pensamos en, en algún este, obsequio para ellos para también. Para ellos también, sí. para ellos siempre. Para todos los participantes, para los, los, los participantes. chicos va a ser para todos. Muy bien. Para todos, sí. Este, como en referencia a lo que vos decís, que el CAS nació en la gesta de Malvinas, en el flyer de promoción aparece la imagen del avión, ¿tiene algo que ver con el recorrido? Sí, sí. Pasa por ahí. Pasa por ahí. Salimos de la plaza Islas Malvinas, vamos hasta el, eh, el parque Cabañas, uh -huh. o sea, la, la distancia de 10 kilómetros, ¿no es cierto? Por libertad. Exactamente. Se da una vuelta dentro del parque Cabañas y se vuelve. Después, ya la semana que viene, vamos a estar publicando el recorrido como para que la gente lo, lo tenga en conocimiento. Está el bien. recorrido y las remeras también, ah, remeras, que quedaron muy, muy bonitas. Buenísimo. Muy bonitas, es un diseño muy, muy lindo. este Ya la semana que viene las vamos a estar este, mostrando también para, para que vean este, lo que hay. ¿Las inscripciones ya están abiertas a aquel que se quiera escribir Sí, eh, habíamos puesto en dos valores, bueno, ya hasta el 15 se venció y ahora tenemos, eh, bueno, lo que es caminata fue del principio hasta el mismo día de, del evento, pero... Eh, 4.000 pesos los 2 kilómetros eh, ahora de ahora hasta el día del evento 5 kilómetros, 18.000 pesos y 25.000 pesos este los 10 kilómetros. kilómetros todos tienen kit y eh, los 50 primeros eh, remera también Está bien, 50 remeras sí, sí. con un kit que lo deben estar armando, calculo que no lo deben tener exacto, definido del exacto. todo. Exacto, sí, sí, hay sorpresitas. con sí, regalos de auspiciantes, cosas que consigan, todo lo que puedan conseguir seguramente todo lo que le van va incorporar a incorporar al ir. kit. este Y te quería hacer alguna pregunta más. El, ¿Los horarios ya lo tienen definido para el día de la carrera? Sí, eh, la carrera se va a alargar a las 10 de la mañana. Eh, vamos a tener servicio de cantina también ahí, la gente del club va a ver cafecitos, va a ver tortas, cosas ricas que siempre preparamos y todo a beneficio este, del CAS. Todo a beneficio del CAS. Y para las CAS. obras que están encarando el El, el club de servicio exactamente y también los corredores van a contar cómo va a haber hidratación va a haber fruta mm. eso ya está ya está definido. La, la regada de la llegada va a ser sobre la plaza sobre la plaza y sobre la plaza y las malvinas sí, sí, sí. todo va a girar en en, en, en este, torno a la torno a la plaza y la malvina perfecto y tenés ideas si y recorridos de una vuelta o dos vueltas más allá de, de, de por dónde vaya Eh, no. Eh, no, están eh, eh, no, no, no, no se repite la, la vuelta no repite. Aún los 10 kilómetros es una sola vuelta, una sola vuelta no Y se... los 5 tiene un retorno Un una retorno más. A, eh, anterior eh, bueno, Y contamos con este eh, la municipalidad Que nos apoya y nos brinda la, eh, El apoyo de la gente de tránsito Para que cortar las calles y todo eso uh -huh. Todo va a estar señalizado este Va a haber servicio de ambulancia Está todo previsto. Van a estar todo previsto para que sea una fiesta Realmente. deportiva y solidaria. ¿no? Realmente. Porque... Y además de, de contar con la presencia de los héroes locales, eh, nos confirmaron la asistencia de cuatro sobrevivientes de Manuel Belgrano de Punta Alta. Ah, la, a, lo que le va a dar acá. mucha más importancia sí. y que le sea más interesante todavía el, el, eh, el evento. Exactamente. Ellos van, más a venir a, van a venir a acompañarnos también, exactamente. Laura, eh, bueno, entonces repetimos, el domingo 6 de abril. El domingo 6 de abril, 10 de la mañana. Es lugar, la alargada, es la, isla, eh, la Plaza, de las Malvinas, Plaza Islas Malvinas y la inscripción está abierta. este ¿Tienen una eh, página de Instagram o algo para que la gente contacte? Eh, sí, en Instagram es @castfortinmachado y ahí constantemente estamos poniendo el flyer con el link para para inscribirse, después también el teléfono del cast, que es 2983 388818. 388818, muy Exacto. fácil para acordarse. Tal cual. Cualquier consulta que o cualquier duda que tengan ahí en ese teléfono los vamos a asesorar todo, no no hay ningún problema. Perfecto. Bueno, Laura, eh, les deseamos todo el éxito. Es una, una competencia nueva que se agrega al calendario. Eh, espero que, que tengan la intención de, de continuarlo, de dejarla sí. en el calendario anual de la ciudad, que se pueda continuar. este Y que tengan todo el éxito. Les deseamos todo el éxito. Vamos a estar ahí ese día cubriendo la carrera para, para después pasar nuestro programa toda la información de lo que sucedió ahí en, en esta competencia. Bueno, muchísimas gracias. Y sí, es esa la, la idea de ya dejarla instalada y dejar instalada esa fecha el primer domingo de abril este contar con nuestra correcaminata casista perfecto bueno, les deseamos lo mejor gracias continuamos en Estación Maratón no se vayan porque tenemos el llamado con Fabián Visconti el, el hacedor de la Death Race del domingo pasado, tenemos información del provincial de pista que se desarrolló en Mar del Plata y como te cada martes el calendario de Estación Maratón para que vayan programando sus carreras Hoy voy a salir Soy a empezar de nuevo Todos se escondieron ya Bajo la noche torno Sé que el cosmos cuida A todos por igual Dame al... Es tan noche, noche es tan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 Continuamos en Estación Maratón, continuamos en Estación Maratón ahora con un llamado, vamos a hablar con Fabián Visconti que nos va a contar, nos va a hacer una especie de resumen, a ver qué qué quedó de lo que fue la dead Race, esta carrera totalmente original de una actividad que se llama OCR y que tiene que ver con el running pero también con el crossfit, con el entrenamiento militar, con montones de cosas y que nos pareció súper interesante y... Vimos tanto trabajo, tanta logística, tantas cosas puestas a disposición del, del, del participante que queremos hablar con Fabián nuevamente para que nos no, nos diga qué le quedó a él de, de todo esto lo que sucedió el domingo. Lo tenemos en comunicación. Hola Fabián, gracias por Hola, aceptar señor. la comunicación. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Vos? Gracias bien. Por, por llamarme. No, por favor. Eh, pasó la Death Race, la primera edición. este Ahora ya más tranquilo, ya con los nervios aquietados después de, de, de, imagino, tanta ansiedad para que llegue el momento. Contame, Fabián, qué, qué, qué sensaciones tenés, qué, qué conclusión podés sacar de lo que sucedió el domingo. Sí, bueno, ahora sí, más tranquilo, como vos decís. Eh, mira la conclusión es que estuvo muy bueno todo. La verdad que es una alegría muy grande, porque salió todo como esperaba. La gente se sumó, bastante gente, competidores que no son exclusivos de ese tipo de actividad pero se sumaron de la mejor forma. Han venido gente de, desde Juárez, un equipo elite participó de, de Necochea, que es eh, Arena Race, ellos hacen el mes que viene también una competencia similar a esta, pero la verdad que estuve muy muy muy conforme, porque mucha repercusión tuvo, quizás más de la que esperaba. ¿Más de la que esperabas? Má, más de lo que esperaba. sí Mucho eh, más de lo que esperaba, sí, sí. Fabián, eh, eh, contame qué, qué sensaciones o qué te dijeron los que participaron, qué, de, qué devolución te dieron. Sí, la verdad que eh, la mejor, la mejor porque no pensaba que iba a ser tan exigente, hubo muchos obstáculos, hubo 25 obstáculos en, eh, en todo el predio, pero por ejemplo los que corrieron 4 kilómetros tuvieron que dar dos vueltas, así que tuvieron que sortear 50 obstáculos. Y los que corrieron eh, 8 kilómetros eh, sortearon 100, 100 siempre se pasaron por obstáculo cierto fue sí. algo bastante muy muy muy muy muy exigente muy sí. exigente y la verdad es que estuvieron todos muy contentos eh, le, le cuento a los oyentes que ya más o menos les le hemos dicho con lo que hablamos el martes y lo que hemos lo que han visto de las fotos que mmm, bueno que primero que como ya te felicité varias veces todo el trabajo que hiciste los obstáculos que armaste Y había un sector donde se hacía tiro al blanco con pistolas de paintball, que me pareció interesante cómo pasaban por debajo de una chapa y tus colaboradores y los, los que ahí fiscalizaban en cada puesto le tiraban como para darle más emoción, le tiraban sobre la chapa Exacto. que estaba encima de ellos, que les daba un clima distinto, y las dos las dos cuadras de, de barro que armaste en, en la en el desagüe pluvial de al lado de la ruta con obstáculos y con una sí. bolsa con bolsas llenas de piedras que tenían que cargar. Los, los participantes para llevar arrastrar 100 metros la bolsa sí, sí la verdad que sí fue algo eh, la parte de paintball está con los chicos de alcatraz la verdad que son son unos genios ellos armamos un circuito para que sea eh, novedoso para la gente de ese tipo de actividad que sea vistoso y también le sea medio que le generó estrés a los chicos porque eh, había que pasar por abajo de una de las chapas y como estaba armado y los chicos de Alcatraz te iban eh, tirando a las chapas, o como sea, que, que te tenías... como que te tiraban. Claro, tenías los tiros los tenías arriba de la cabeza. Exacto. O sea, que estaba <risas> y después salían de ahí abajo, eh, corrían un poquito más y después de cuerpo a tierra tiraban al blanco. Ajá. Esa es la parte de tiro al blanco. Después la parte de afuera donde corrían los chicos sobre adentro de la alcantarilla, por así decirlo. Había que correr dos, eh, 200 metros por la calle, lindera la, a la ruta, meterse a la cantarilla y ahí adentro estaba lleno de barro, uh -huh. lleno de barro y agua. Había que saltar unos troncos, una parte por arriba y otro por abajo, o sea que estabas metido de cabeza entre el barro. Exacto. Y después pasaban la bolsa. por abajo, sí, pasaban por abajo la cantarilla No, cierto Después había agarrar una bolsa que era para las mujeres eran 15 kilos y para los varones 25 kilos. Y correr 100 metros por la alcantarilla. También y después subir bar. y dejarlo y entrar. Sí, subir todo por con la bolsa al hombro, sí. eh, <risa> la verdad que es tenuante para los corredores, pero aquellos que, que disfrutan de la actividad me parece que, que tenían un circuito súper eh, súper entretenido, súper sí, interesante, sí. donde los desafiaba todo el tiempo continua que está exactamente sí sí logramos hacer eh, cosas de que acá en desarrollo jamás hicieron exacto nosotros porque corremos hemos corrido varias veces afuera mm. pero acá en la parte esta parte de la provincia no no no en la ciudad nunca se hizo Entonces, algo así y la bien. idea es seguir haciéndola, si si quiere exactamente sí pues tengo entendido que ya tenés programado televisión exactamente exactamente porque tengo ya me han llamado como te decía tuvo más repercusión de la que esperaba Sí. Y hubo mucha gente que se enteró en el momento o después, eh, por ejemplo gente de Juárez, gente de Chávez también, y me pidieron si no podía hacer otra más, ¿no es cierto? Así mm. que bueno, vamos a programar a hacer una hora, eh, yo calculo que en noviembre más o menos, en otro predio seguramente, pero predio? vamos a hacerlo, sí. Muy bien. Y después de todo esto que pasó, eh, ¿algo le cambiarías, o mejorarías, o le cambiarías a la competencia? ¿Vos que estás sí. en la actividad? Sí, sí, sí, para cambiar para cambi y para mejorar siempre que mejorar, siempre se mejora, uh -huh. siempre se mejora, o calcular que esta es la primera edición, entonces para para mejorar siempre hay, por más que haya, eh, uno haga, no sé, muchos años que está en esto, para mejorar siempre hay que mejorar. Uh -huh. Y para cambiar vamos a, vamos a cambiar obstáculos, no tanto cambiar sino eh, agregarle obstáculos, Correcto. agregarle, agregarle. Fabián, queríamos bueno, comunicarte con vos porque nos dio mucho gusto este el, el domingo estar ahí en el predio de la Sociedad Rural. Eh, te vimos trabajando, vimos cómo cómo fue todo y queríamos un poco sacarte al aire para que nos dejes algunas sensaciones de, de cómo lo cómo lo vivís de, el después, ¿no? Como como después que pasó el evento, todos los nervios y que estás tranquilo ahora, cómo analizás todo lo que pasó el domingo. Así que te agradezco las comunicaciones y vamos a estar ayudándote a promocionar cuando llegue en una próxima edición, sabes que acá el micrófono de Estación Maratón está abierto para vos. Bueno, bueno bárbar muchísimas gracias por estar siempre, ya te digo. Y alegría es enorme. Recién ahora estoy medio cayendo, que estoy eh, leyendo, viendo fotos, y porque yo ese día, la verdad, obstáculos vi pocos, porque estaba atento a la gente acá, que no le faltara nada, que estuvieran todos cómodos, así que ese día medio que me dediqué mucho a la gente, no tanto a la a la parte a la de los obstáculos. Que, no, porque ya tenía gente que estaba cuidando todo, todo cada obstáculo. Exacto. Pero, aparte, bueno, entonces sí, ya te digo, agradecidísimo de, de estar siempre con ustedes y que estén ustedes conmigo, y seguiremos en contacto. Bueno, Fabián, te mandamos un abrazo grande y mucha, mucho éxito para lo que venga. Gracias, muchísimas gracias, otro abrazo gigante. Bueno, y los espero. Entonces ya vamos a estar eh, las novedades en las páginas de Instagram, que son eh, Fabián Visconti, Es el propio mío y después sería la de Diet Race, que son las páginas de la carrera. Perfecto. Abrazo grande, Fabián. Abrazo grande. Muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Escuchamos así la palabra de Fabián Visconti. Escuchamos algunos auspiciantes y seguimos con la última parte de Estación Maratón.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 Y continuamos con la última parte de esta edición 3 de Estación Maratón... ...acá en la cuarta temporada por la Indie Rock... ...y queremos eh, contarles algunas informaciones que tenemos... ...primero lo que sucedió en el campeonato provincial de mayores de pista en Mar del Plata... ...con actuaciones de tres arroyenses... ...con chicos de la escuelita municipal de atletismo que participaron de dicha competencia... Eh, ...primero queremos destacar el podio de Pilar Jiménez... ...con mejor marca personal en 5.000 metros... Eh, medalla de bronce eh, en los 5.000 metros con 18 minutos 50 segundos 62 centésimas y en 10.000 metros marcó, tenemos por acá el resultado de Pilar, 39 minutos 55 segundos 10 décimas también medalla de bronce para Pilar Jiménez, una chica que perteneció a la escuelita municipal pero que ahora se entrena con Leonardo Malgor en, en, en el equipo de Leonardo, Leonardo Malgor y que tuvo una excelente actuación en este provincial de mayores de pista. También, yendo a los, a los chicos de la Escuelita Municipal de Atletismo, los Correcaminos, en Caballeros, en 1500 metros, en el puesto 22, llegó Ayrton Sanguinetti, con 4 minutos 17 segundos, 47 centésimas, y en el puesto 23, Rodrigo Alaniz, con 4 minutos 17, 55. En Damas, en 5000 metros, Llanos, eh, como nombramos anteriormente, Pilar Jiménez, medalla de bronce. En séptimo lugar, Constanza Garrido, de la Escuelita Municipal, ...de los correcaminos, 19 minutos 30, 59... ...y en décimo lugar, Milagros Orellano... ...con 20 minutos 36, 78... ...corredoras con las cuales hemos hablado en ediciones anteriores... ...que siempre nos nos representan y muy bien... ...y en caballeros, en 10.000 metros... ...cuarto, fue el, el entrenador de lo que es la, la Escuela Municipal de Atletismo... ...Ulice Sanguinetti, cuarto lugar en 10.000 metros... ...con 32 minutos 17, 40 centésimas... ...en caballeros, en 3.000 metros con obstáculos... En sexto lugar, Ayrton Sanguinetti. También no solamente compitió en los 1.500 metros, sino también en 3.000 con obstáculos. Llegó en el sexto lugar con 10 minutos, 28 segundos, 27 centésimas. Y por último, en 10.000 metros, en, en damas. En cuarto lugar, de la Escuelita Municipal de Atletismo, Constanza Garrido con 41 minutos, 21 segundos, 60 centésimas. Esas fueron las actuaciones de los chicos de Tres Arroyos que participaron del Campeonato Provincial de Mayores en la pista Mar del Plata, en la pista Justo Román, lo que sucedió este fin de semana pasado. También les queremos comunicar que otras noticias de, de actuaciones de, de atletas de la elite argentina que están radicados en España, tenemos dos noticias de dos corredores, María Luz Tesuri, una corredora que le venimos siguiendo las, las competencias que tiene allá en Europa, en España, obtuvo una destacada victoria en la prueba de 10 kilómetros, disputada dentro del marco de lo que es la, la media maratón de Portugal, la mar, media maratón de Lisboa, y logró un excelente tiempo, 34 minutos, 34 segundos, ganando lo, los 10 kilómetros, quien esta chica reside hace tres temporadas en España y continúa compitiendo eh, en dicho país. También Miguel Bárcola, un conocido de todos nosotros, representante en Juegos Olímpicos en Maratón. Eh, logró una destacada actuación el eh, domingo anterior en el Campeonato Nacional de España de 10 kilómetros en ruta, que se disputó en Bilbao. Registró un excelente tiempo de 29 minutos 16 segundos, finalizando en el décimo quinto puesto de la general. Y... Lo que lo que significa no el nivel que, que se tiene en europa en españa y lo que les ayuda a mejorar a los competidores de nuestro país acá en argentina con 29 minutos 16 segundos seguramente gana cualquier carrera en la que se presente allá en españa llegó en el puesto décimo quinto así que eh, una destacada actuación de los estos dos competidores que residen en, en españa y que han competido tanto en portugal como en, la, en los 10 kilómetros de bilbao Y por último eh, les queremos destacar información del calendario, del calendario de Tres Arroyos y la Zona. Primero lo que queremos contarles es que se va a realizar la, la reunión anual del calendario Tres de carreras de atletismo, de running y de ciclismo. La dirección de deporte invita a todos los representantes de clubes e instituciones de distinto tipo a la reunión anual a confeccionar el calendario de competencias de running y de ciclismo. La misma se va a llevar a cabo en el Polideportivo Municipal, ahí al lado de la pista de atletismo, el día miércoles 19 de marzo, o sea mañana, a las 19.30 horas, y está destinado a, a vernos las caras, los organizadores, los que estamos involucrados en los distintos eventos de, de maratones y de ciclismo, para confeccionar y para ponernos de acuerdo con todas las, las fechas que se van a realizar de acá hasta los primeros meses del, del 2026. La reunión va a estar encabezada por el director de deportes Facundo Líbana y, y también lo que lo que lo que provoca la participación de la Dirección de Deportes y del Director de Deportes en sí mismo en persona le da un marco de compromiso y seriedad a las fechas comprometidas. Eh, recordamos que con este calendario la Dirección de Deportes se compromete siempre a entregar la logística necesaria a todas las a todas las las competencias de atletismo y de ciclismo que se desarrollan en nuestro partido. Esto con respecto a la reunión anual de lo que es el, el calendario de nuestra ciudad y la zona. Y también queremos comentarles las, las competencias que hay en la zona. Les queremos recordar que Monte Corre Nocturna 2025 en monte Montehermoso fue suspendida por todos los, los hechos conocidos en Bahía Blanca. Era el sábado 22 de marzo, fue suspendida. Este domingo se viene corriendo con el alma fuerte en Copetonas, eh, 4 y 8 kilómetros. Domingo 23 con largada a las 10:30 horas, la inscripción cierra el 22 de marzo a las 18 horas, el sábado 22 a las 18 horas. También está el cross country de la memoria en Olavarría el 24 de marzo, 7 y 21 kilómetros organizada por el Círculo de Atletas Veterano de Olavarría. Tenemos también la media maratón y 10 kilómetros y medio, Gesta de Malvinas Veteranos de Malvinas de Punta Alta. Fechas en Punta Alta, y Bahía Blanca, seguramente tendrán confirmación a medida que pasen los días. El domingo 30 de marzo con largada a 9 horas. Cierra la inscripción 28 de marzo, 18 horas. Se viene el triatlón en Claromecó. En el triatlón de Claromecó, domingo 30 de marzo, 10 horas. Cierra la inscripción 28 de marzo a las 20 horas. Como hablábamos recién con Laura Arias, la carrera casista organiza el CAS Fortín Machado, 8 y 4 kilómetros. El 6 de abril en Tres Arroyos con largada y llegada en la plaza isla Malvinas. La carrera Aniversario Ciudad de bahía Blanca, que vamos a ver también, tendremos noticias si se realiza o se suspende, domingo 13 de abril a las 10 horas, con cierre inscripción el 11 de abril. Se viene en Aparicio al Tranco por las escuelas rurales, 4 y 8 kilómetros, domingo 13 de abril, largada a 10.30 horas, cierra inscripción el 11 de abril a las 20 horas. Y por último, Indio Rico corre 4 y 8 kilómetros, domingo 27 de abril, con largada a 10.30 horas, y cierra de inscripción el 26 de abril a a las 12 horas. Esto fue todo lo que trajimos para, para hoy en Estación Maratón. Les recordamos que pueden escuchar la repetición de este programa a las 14 horas del sábado, de cada sábado, hoy por excepción. El programa fue de las 19 horas a las 20 horas y pueden escuchar la repetición de este programa en todos los medios que le comentamos anteriormente. Les agradecemos la, la atención de cada martes y nos esperamos el martes que viene, acá por la 104.7, gracias Diego por la operación de cada martes, un abrazo grande a todos y nos encontramos el martes que viene a las 20 horas. Señoras y señores, niños y niñas, ha terminado nuestra carrera, nos veremos dentro de 7 días en Estación Maratón.